p i c a a m o s de polenta, acá nada es inventado. A la calle la pateamos y a los gines lo callamos. m u c h o s hacen los picantes, pero están vendiendo humo. Llevo e l dueño del caldero y lo digo sin disimulo. Que te partimos el culo, no quiero cosas raras. Saca código, tumbero, yo si no zapa la lata. Te desaparecemos en una b r a c a d a b r a Te dejamos paniqueado, asustado y sin palabras. Con lo que es de innecesario, nos criamos en el barrio. La gorra siempre de adversario y tumba el vocabulario de la villa. Soy emisario, acá se vive un calvario y lo veo todo. Demasiado tierno los vego regalados Los míos andan reganados Conexión en todos lados Y la mejor del condado Acá se toma un helado El género está tomado Por los verdaderos vagos Van a salir desplumados Mejor q u e d a t e n g o m a d o Alto calibre t o m a d o Pa' que mueran desangrados Mira si un tumba elefante Voy a sol con un pescado Pero se están redonando De verdad creen que son bravos Le aplicamos la 30-30 Y quedan desorientados ¿Eh? ピカンテオマミピカンテオ。 Faro por miles, esquivando operativos y cobanines civiles. Tu expectativa queda por la avenida. Los míos todos ganados y los tuyos en la ruina.、Y、vivo la vida fiola tirando a lo v a c a n Vengo volando a l t o como superman. Y no hay r i b s o n i t a que a mí me haga mal. La pistola fumo y te p i d o más. Vivo la vida fiola tirando a lo v a c a n Vengo volando a l t o como superman. Y no hay r i b s o n i t a que a mí me haga mal. En、más. la celda, mansiones, villa y pabellones, nos seguimos a m a t a n d o pitufiando en los buzones. Siempre en el ranking de vagos y peleadores, derritiendo giles que le mienten a los menores. Acá somos reales, código de chacales. La plata está de más, palabra es lo que vale. Siempre son en la chancha de los más criminales. Lo que nosotros somos, a ustedes no les sale. Es porque viven sometidos, mientras sigo en la arena cantando pa' lo bandido. 私の人たちの悪いことは、私、sí, a l たちの悪いことは、私の人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの o たちの人たちの人たちの人たちの人た e の人たちの人た eso pa' m 人た a c 人 n Tu f た m i l i a es la mía, e の o pa' m 人た a c 人 n ち a 人たちの人たちの人た a の人たちの人たちの人 e ちの人たちの n たちの人たちの人たちの人たち e 人た o の o たちの人たちの人たちの人たち n 人た par たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの Dactilares. No están ni ahí los chacales, así que mejor que sigan haciendo temas comerciales.